Como cada 1 de mayo, aquí nos encontramos. 135 años han pasado desde la revuelta de Hunt Meister, en Chicago. Aquel 1 de mayo costó la vida de 5 compañeros, mientras otros 3 eran condenados a cadena perpetua por luchar por una jornada de 8 horas. Pero la historia nos muestra que este ha sido un ejemplo más de lucha y resistencia contra la opresión. Desde las campesinas que lucharon contra las privatizaciones de las tierras comunales, las mujeres autorrealizadas en la comuna de París los pueblos que cada día resisten el colonialismo, las presas amotinadas en las cárceles de la democracia, las comunidades migradas que generan redes de autodefensa en los barrios y miles de ejemplos más que nos inspiran y fortalecen el ritmo de nuestra historia. Hoy vemos como derechos básicos ganados a fuerza de la sangre de nuestras compañeras nos han arrebatado. Inmersos en nuevas fase de una crisis estructural, de un sistema que cada día demuestra que sí funciona. Funciona gracias a la convicción de millones de vidas de trabajadoras a lo largo de todo el mundo. Funciona para que unos pocos que han fuerzas y cerrar filas ante cualquier tipo de resistencia, funciona hasta que entendamos que la virguesía se protege entre sí y que debemos de atacar juntas, como clase de expresividad. Visto que las condiciones del Estado de Bienestar están agotadas, el Estado se organiza para reprimir cualquier tipo de organización proletaria. Por mucho que la socialdemocracia intente volver a la vida del estado y del capitalismo tan natural como el de las propias crisis, creemos firmemente que el estado de bienestar con lo mismo capitalismo ha existido gracias al espolio colonial, a la muerte de la biodiversidad de una industria que ha enfermado de propio El Pacho. Ha intentado dividir nuestra clase en una subcategoría que no ha conseguido gestener. Ahora es nuestro momento. Debemos generar redes y vínculos que nos ayudan a acumular capacidades. La burguesía conoce bien el antagonismo que desarrolla el sistema. La burguesía socorre a sus iguales y castiga a quienes intentan recuperar lo que siempre fue nuestro. Debemos generar frentes comunes para poder articular a una clase que hace sostenido el mundo desde el estado embrionario de este sistema. Nuestras fuerzas son el apoyo mutuo y la autonomización. Eso es todo lo que tenemos. Desde el bloco de la guía de la autodefisis Area, Queremos hacer nuestra pequeña aportación en este proceso. Desde esa misma autoorganización de las trabajadoras, queremos desarrollar una red que logre victorias colectivamente, con el fin de que los conflictos individuales sean de todas las trabajadoras y conseguir de esta manera que las victorias nos pertenezcan como clase. Hace unos meses, el Estado, garante del modo de producción capitalista, atacó a esta red de trabajadoras por el mérito de hecho de exigir lo que es nuestro. No acaba de más que destacar cuál es el papel de este y de sus siervos, los diferentes cuerpos policiales, cuando las trabajadoras se unen. Aún así, esto ha demostrado que cuando nuestra clase sufre un ataque, seguimos construyendo la legítima defensa, gracias a todas las que habéis estado ahí. Juntas, organizamos la defensa. Esta operación represiva no ha sido algo puntual, ni centra su actividad en LAS. Solo refuerza la idea de que toda organización de tu organización proletaria será castigada. Con esa idea sacamos a la luz la campaña con apilo a ASCATU, con un doble objetivo. Por un lado, denunciar este caso represivo, visibilizando que no es una excepción, sino un ejemplo más de la coyuntura represiva actual. Y por otro, impulsar la solidaridad entre la organización de todos los sectores de la clase trabajadora que posibilite la lucha por nuestros intereses. Tenemos claro que esta no va a ser la última ofensiva contra la organización de clase. Es necesario, pues, revertir esta situación, aumentar nuestras capacidades y fuerzas, para luchar contra la represión y organizar la solidaridad de clase. Con Jaime Arken en la memoria, hacemos un clavamiento a la solidaridad y realidad de clase. Vienen tiempos difíciles, y solo sin líneas fuertes podremos encarar a esta hidra de mil cabezas. ¡Gora Languillo en Borroca!